No se ve, o sea, miro para el lado del centro y no veo más que algunos árboles eh, a unos 100 metros. No sé qué dice el servicio metrológico, pero yo veo hasta 100 metros. Sí, dice eso, Mauro. Más o menos. Sí, Después, bueno, metros. se ven algunas luces de los autos que, por suerte, los conductores andan con las luces bajas. Eso es importante. Pero te digo que eh, hoy, más temprano, que también anduve dando vueltas por la ciudad, eh, estaba, por supuesto, oscuro, no había amanecido... ...y eso dificultaba un poco más la visibilidad... ...pero igual ahora es bajísima la visibilidad... ...siendo las casi nueve menos cuarto de la mañana... ...así que, como decía Juan Pablo... ...con tranquilidad y este, con más paciencia de la habitual... ...para poder andar, ya se han registrado algunos... ...algunos siniestros viales en Santa Rosa... Eh, ...por motivos varios, pero uno seguramente tiene que ver... ...con, con la baja visibilidad... habitualmente a esta hora empieza a disiparse un poco esta neblina, pero ahora está bastante bastante pesada e instalada en Santa Rosa Bueno, feliz día para vos Bueno, Pali, muchas gracias uh -huh. sí, lo que habitualmente soy es eh, operador, sí. me, me siento eso así que uh -huh. eh, también saluda a nuestros compañeros y nuestras compañeras de, de Radio Kermés y bueno, a los demás colegas de, de otras de otras emisoras el oficio de operador es uno de los más hermosos del mundo, así que las personas que todavía no han pasado por esa experiencia, por lo menos que lo hagan como para disfrutar un poco. Después, si quieren mantenerse y, y, este, y quieren seguir ahí sentaditos frente a una consola, este, también tienen la posibilidad. Pero por lo menos tener esa experiencia de, de operar en una radio eh, y un programa de radio eh, está está bueno. A mí me asusta porque tiene muchos botones, Mauro. Pero no. <risa> es, como la Federal. <tocar>? Y hay que tocar lo que hay que tocar claro <risas> todas esas cosas no pero la verdad que es, es muy lindo y también también toda nuestra experiencia como radio comunitaria también es un este, eh, eh, es un una eh, una, una eh, cómo le puedo cómo lo puedo ese, catalogar pero es un un aliciente para seguir pero también es, es una, un mojón que estamos poniendo como como radios comunitarias no No es habitual este ver en nuestro medio que eh, se pueda hacer radio de otra manera claro. con quizás menos menos este recursos tecnológicos pero con personas que, que lo hagan con, con honestidad y también con una idea con un criterio con un, una idea de crear sentido en la en la audiencia eso está está bueno por eso eh, los operadores o las operadoras no solamente eh, ponen música o abren un micrófono están. están siendo también partícipes de de, de de una comunicación que es la que nosotros queremos queremos mostrar por eso es muy importante hacer el trabajo eh, sentarse ahí pero también pensar que son parte de un equipo no solamente uh -huh. abren un micrófono y lo cierren y se acabó el trabajo tal Me cual parece que es, es mucho más más profundo tal cual mauro. bien bueno pali eh, te voy con, te cuento les cuento algo que uh -huh. ocurrió ayer a la tarde y que mucho tiene que ver con lo que venían se vienen sucediendo hechos de violencia en las escuelas hoy en los títulos comentabas una situación que ocurrió en el colegio nueve de julio sí. en base a esa a eso que pasó una madre eh, de un niño de doce años que va primer año al colegio Belgrano se comunicó con nosotros, ella no quiere dar o sea, dar a conocer su, su identidad, muchísimo menos la de su hijo, pero sí este, nos permitió poder contar la situación que ocurrió ayer en el Colegio Belgrano entre un niño de primer año y uno de segundo año. Estaban jugando a la pelota en, en uno de los recreos Eh, en un momento de, de, del juego se pegaron algunas patadas lógicas y, y entendibles de un juego pero todo eso derivó en una pelea muy grande y el niño de primer año terminó con un ojo hinchado pero esto no terminó ahí, sino que la madre hizo una denuncia formal en el área de niñez y adolescencia de la calle Güemes, o sea, en la policía eh... este este este niño estaban esos dos niños estaban jugando y este se pegaron unas patadas mientras jugaban eh, los separaron porque se ve que estaban estaban un poco alterados pero el de segundo año vino y le metió un codazo y le hizo sangrar la nariz parecía que todo terminaba ahí este el pibe de primer año fue al baño se limpió la nariz este le limpiaron un poco la nariz con agua pero no este, no quedó tranquilo el pibe de segundo año y entró al, al, al baño y le pegó una trompada en el ojo y le dejó el ojo hinchado. Sí. Esa situación derivó en que eh, este, la dirección del colegio actuara, eh, lo separara, y cuando llaman a la mamá del pibe de primer año, viene al colegio, pero la directora le pidió que no haga la denuncia y también le negó llamar a la ambulancia para que lo atendieran. La mamá hizo todo lo contrario, hizo una denuncia y llamó personalmente a la ambulancia, al SEM, se acercó el SEM, detectó que no tenía demasiada gravedad eso, pero sí le pusieron un apósito ahí en el ojo y le pusieron unos, algunos algodones en la nariz porque le seguía sangrando y toda esta situación derivó en que la dirección del colegio este como que se desentendió del problema porque ya habían venido los padres de un pibe, de un pibe y el otro. Entonces, eh, lo que me contaba la mamá de, de, del niño de primer año es que, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar después de una pelea que derivó en una situación de violencia y que la, desde la dirección del colegio Belgrano no se hicieron cargo porque no quisieron hacer la denuncia y hasta quisieron, no quisieron llamar a una ambulancia para que lo atendieran a este pibe? Parece, que, parece que, que no, pero sí las situaciones de violencia ocurren en las escuelas, no son casos aislados. y parece ser que cuando se conoce una situación se van derivando en en otras en distintos colegios eh, la mamá del de, de, niño de primer año eh, no lo va a mandar por unos días para que se para que se se pueda recuperar y también está expectante de qué va a pasar con este pibe de segundo año si va a volver al colegio y qué va a pasar después que eso es lo que no le pueden asegurar del colegio una este, Una, una mejor convivencia eh, desde el colegio no hicieron más que eso actuaron en el momento que se pelearon pero tampoco es que hicieron una reunión o hicieron alguna jornada en el día de hoy como para contar lo que pasó o este actuar en, en, en todo en todo momento así que una un hecho más que en este caso ocurrió en el colegio belgrano y que este por un partido de fútbol Terminó todo como terminó. Bien, Mauro. Bueno, ¿algo más? No, cuando ustedes quieran, aquí estamos. Bien.